q u vacunación simbólica es una vacunación en el buen trato? Es una vacunación de un, de un certificado que le das con un corazoncito, un caramelito, pero esa persona para obtener eso t se tiene que, tiene que hacer una acción de buen trato por un tiempo, digamos, un día, una hora, un mes, un año. d o si no para toda la vida, hay opciones siempre por si una persona no. Que no quiere, digamos, si quiere hacer por poco tiempo. Hay opciones para la persona, tampoco hay que interrogarla para que lo haga. Entonces, bueno, la persona decide si, si sí o no, si va a querer hacer esa vacunación o no, la vacunación simbólica. Y tiene opciones para elegir qué es lo que va a, a digamos, a elegir para una acción de buen trato.、Esa Sería escuchar a la gente con atención, escucharlos sin enjuiciar ni criticar, creerles cuando te hablan de asuntos que los afectan. Creerles especialmente cuando te hablan de maltrato. Incluirlos en especial a aquellos y aquellas que tienen alguna discapacidad y viven de,、eh, en discriminación en el ámbito familiar, institucional o en la vía pública. Protegerlos cuando su derecho al buen trato no es respetado. Protegerlos porque también depende de mí las cosas que sean diferentes. Y denunciar situaciones de maltrato y buscar ayuda en. Instituciones que trabajan del tema. m o r e y la gente que vos vacunaste, cómo reaccionó? Algunas r e a c c i o n ó de que no quería y otras personas reaccionaron sorprendidas de lo que sería esta campaña. ¿Algún compromiso que te llamó la atención?、Eh, no, a mí lo único que me llamó la atención es que había gente que lo hacía por pocos días: 3, 2, 1. ¿Y、Pero、cuál fue el compromiso que más te gustó? El compromiso que más me gustó era el de, de no. Personas y esas cosas, porque había gente que hacía esas cosas, y bueno, entonces ella、eh, se comprometió. Y hubo unos momentos que había gente que no quería comprometerse.